Buenas noches, muy buenas noches a todas las personas ¿eh? que tenéis ahora mismo sintonizando Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Uvieu, ¿eh? esa radio que come queso, ¿eh? que come un queso de un kilo, ¿eh? y comiéndolo queda al punto del orgasmo, www.radiocuca.org. Y como todos los jueves de noche, eh, que ahora ya lleve de noche y eso que todavía no cambiaron la hora, para cuando cambie la hora va a ser más de noche todavía. Y todos los jueves de noche lo que tenemos, eh, lo que sale a través de lesondes de Radio Cuca, a través de las sondes sercianes que lleguen bueno, casi a todo el barrio, y a través también de la, eh, de la señal de internet, y eh, a Oye, el no, no, ni como se habla aquí eh, contándoles mis movidas y les mis historias que no interesan a nadie, seguramente más que a mí. No obstante, pues sí que parece que hay otras personas que ellos interesan, porque de ese en cuando, bueno, pues eh, se descargan el programa y, y siéntanlo y hay gente que me dice, venga, contaste esto, contaste y lo otro. Joder, yo, oye, feliz, compréstame. Esta noche, eh, cosa rara, cosa rara para mí, cosa rara en este programa, porque normalmente no es así, normalmente no sé de qué voy a hablar, y esta noche, por embargo, eh, traigo tema, traigo tema, o menos traigo guión, no sé exactamente qué contenidos voy a tocar, pero sí que más o menos traigo, traigo un tema. traigo un tema que... Lle, seguramente un tema que ya toqué muchas veces al largo de la historia de este programa eh, de fecho no soy quien acordarme del año, pero hay una grabación eh, completa de tres programas seguidos que se hicieron con ocasión de un primero de mayo que cayó en jueves y de aquella los jueves y era... Eh, fue muy muy alentamos muy alentamos de este programa porque... Eh, de aquello los jueves emitíase eh, a las 9 el programa del pistolero maniego eh, a las 10 emitíase anidonia y a las 11 emitíanse los capítulos prohibidos de corriente hallado cuando todavía eh, en responsabilidad de Tirolincio y de José Antonio y los tres decidimos dedicar aquella noche a, a la misma temática a la temática del trabajo Y, y bueno, para hablar de ello y para hacer una grabación con y, y emitir ese especial sobre el trabajo pues Ya os digo, no sé cuántos años eh, dirán de aquello Muchos, muchos seguramente porque, uf, no sé cuánto tiempo hay que, que el pistolero maniego dejó, dejó de hacer programa los jueves Que en los capítulos prohibidos dejaron de existir Mucho antes de dejar de existir, dejó los Tirolincio. Mucho antes de dejar los Tirolincio, dejó los ahí, José Antonio, que también estaba aquella noche. Eh, Anedonia eh, pasó de las 10 a las 9. No sé exactamente, no sé si fue, hay, hay cuatro años con ocasión de, de que empecé a trabajar. ¿Veis? El trabajo, ¿eh? incluso la, el, el horario de un programa de radio. pues la cuestión el tema bien a ver yo despotrico muy a menudo contra el trabajo ¿no? o sea, el trabajo es oye y uno de, de, de los despotriques por entorno más sea ¿eh? de, de anedonia eh, por qué entonces esta noche vuelvo otra vez a eh, vuelvo otra vez al tema pues bueno oye porque eh, radio cuca radio Cucarecha, tiene eh, a ver decir que hay una radio en fin ye, y quedarse muy corto, y quedar, y quedar cortío, porque esto más que una radio, eh, aparte de un, un sitio en el espacio, y un sitio en el que sí se puede hacer radio, ¿eh? y la radio pues puede emitirse, y la gente puede venir aquí a hacer la radio. Tú podrías venir si quisieras a, a hacer a hacer un programa de radio. Tenemos todo el equipo, toda la equipación necesaria, tenemos una antena. Tenemos una conexión a internet con suficiente velocidad de subida para que podamos eh, emitir la nuestra, la nuestra señal. Y cualquier que tenga acceso a una conexión a internet a, en cualquier punto del mundo pues puede, puede sentirnos. Ah, sí, somos una radio. Pero dejamos que Radio Cuca lleve el, el, un nombre genérico para pa nomar lo que lleve, un, un proyecto que tiene mucho más. Un proyecto que tiene, bueno, pues eh, supone el fecho de juntarse aquí con unas personas. Vale, sí, a lo mejor no nos juntamos muy a menudo, cada uno viene a hacer el programa y viene solo, pero yo qué sé, por ejemplo, yo llegué y estaba aquí la compañera de, de los oídos sordos, ¿no? eh, apareció el, el, el compañero Ángel, el técnico. va a joder que que yo un espacio en el que puedes compartir cosas con, con otras personas y luego aparte fansan muchas cosas aquí que, que no son necesariamente radio eh, yo desde que llevo colaborando con, con esta con esta entidad vamos a llamar a la si con esta con este espacio con este colectivo yo creo que el, el mayor la mejor palabra para poder referirse el mejor el mayor eh, término para poder definir lo que somos y colectivo colectivo porque somos un montón de, de personas pues desde que yo eh, llevo colaborando con este colectivo que llevo llevo muchos años la verdad aquí fi muchas cosas muchas cosas diferentes de, de lo que ya es radio Eh, al cuarto me pf, que aquí se se suficientes ciclos de cine que por lo visto cuando se, cuando los hicimos nosotros los ciclos de cine ya no ya no es novedad ya era no una cosa que en antes de ello participar en, en en radio cuca en antes de yo participar en, en en este colectivo ya se hicieron ya se hicieron eh, ciclos de cine pues hicimos un ciclo de cine al que cuando teníamos un, un local más grande y bueno hicieron reuniones de de otras asociaciones otros colectivos prestábamos el espacio para para hacer cosas hicieron un montón de talleres talleres de, de lengua talleres de, de debate puf, La verdad que muy prestoso. Hasta ahí no muchos años eh, teníamos mm, un grupo de montaña, un grupo de montaña que funcionó, no sé, 10 años, igual, un poco menos de 10 años, pero bueno, en ese tiempo pasamos muy bien, hicimos muchas cosas y llega eso, la gente de la radio que nos juntábamos para ir a la montaña. ¿eh? Eh, Otra de las actividades, y esa sí que sigue furlando, sigue cada vez más viva, y yo pienso que, que cada vez va cogiendo más importancia en el sentido de que la nuestra biblioteca, la Biblioteca Cuca, va a dejar de ser la biblioteca de Radio Cuca, ¿eh? para que Radio Cuca se convierta en la radio de la biblioteca. No sé si me entendéis, que yo pienso que ya, ya hoy en día, ¿eh? ya casi más... importante la biblioteca que la propia la propia emisión radiofónica la biblioteca y una maravilla o sea ye pequeña porque no tenemos mucho espacio no sé cuántos ejemplares tendrá tendremos que tener aquí al al mi amigo Alfredo de Lagovio para que para que nos lo contare que y el que bueno y el alma y el alma y el que el que maneja el que maneja esta biblioteca el, el que trae ejemplares el que se encarga de, de llevar el catálogo el que el que coloca los libros bueno una una pasada en esta biblioteca hay ejemplares hay cosas que no les hay en ningún otro sitio ¿eh? y yo una biblioteca que funciona más con la filosofía de de los que hacemos esta radio o a lo mejor hay de algunos de los que hacen esta radio que ni siquiera tienen eh, esa ideología, digamos, o esa forma de actuar explícitamente y a lo mejor ni tan siquiera la utilizamos en otros ámbitos de la nuestra vida. Pero aquí sí, aquí funcionamos eh, yo que sé, pues con cosas como como la confianza mutua, la, la colaboración mutua, ¿m? el apoyo mutuo. Esta en esta biblioteca a veces viene gente y pregunta, "¿Cuánto tiempo puedo en los libros?" Y la respuesta es, "Bueno, pues no sé, el que quieras, el que te faiga falta pa pa hielo, ya está." Y no tenemos otro o no tiene la biblioteca otro otro procuro ni otro miedo de que roben. Roben, claro, sí. O sea, seguramente nadie no roban en un libro de la biblioteca Uca de manera voluntaria y ¿eh? decir, ah, voy a marchar con este libro. No, no seguro que no lo hacía a propósito, pero bueno, sí que hubo más de una persona que se, que se escació de, de devolver las cosas. No podemos decir que quedaran con las cosas porque también hubo más de una persona que después de mucho tiempo ¿eh? devolvió, devolvió los libros. Todo esto para contaros que eh, yo, bueno, pues por supuesto que periódicamente agarro el de la biblioteca, eh, yo no soy así tan, bueno, tan original como para pa agarrar los, los volúmenes que, bueno, pues que tenemos por aquí que traten de temáticas que no son fáciles de encontrar en otras bibliotecas, tiro más de narrativa, tenemos una sección de narrativa de ciencia ficción que ye... ¡Ah! ya sabéis que la ciencia ficción es uno de los míos géneros favoritos, o el mi género favorito vamos a... vamos a decirlo en singular porque yo cuido que sí bueno, pero de xe en cuando también agarro otros, Mesmo de xe mes en cuando ¿eh? el un ensayo cosa, a ver no me acuerdo quién era el que decía que, que, que las personas una, una manera de clasificarles de dividirles y era personas de ensayos y personas de noveles. Eh, que había gente que prestaba más ayer una novela ¿m? un relato de ficción que que ayer un un ensayo y todo lo contrario había personas que ayer bueno pues grandes lectores de ensayos pero que eh, en cuanto se me tienen algo de, de ficción ya ya no yo os gustaba bueno yo en esa clasificación soy de noveles ¿sí? ya lo conté muchas veces que si me interesa una temática muchas veces soy eh, más partidario de buscar una novela que trate sobre esa temática que de leer un ensayo sobre esa temática vale que ya lo sé ¿sí? ¿Sí? que cuando ya es una novela de ficción pues ya es fácil ¿sí? Que, que haya muchas inexactitudes o, o bueno o aportaciones sencillamente del autor. Yo qué sé, pues ahora estoy leyendo una sobre los viajes de Marco Polo. Cualquiera me podría decir, coño, ¿y por qué no lees el libro de las maravillas de, de Marco Polo? Bueno, pues porque hay un peñazo y porque me presta más leer una novela ¿eh? tocando a Marco Polo. Hombre, está escrita por un historiador, con lo cual suponer que suponer bueno, que más o menos va, va a ser fiel la verdad pero bueno también es cierto que oye por mucho que quiera ser fiel a la verdad non deixa de ser una novela y non deixa de aportar pues bueno muchas cosas que son que son cosecha del bueno pues pese a yo un ser de ensayo mes en cuando sí que agarro algún ensayo y lo llevo y el otro día bueno pues vi un libro que me La verdad que me llamó la atención. Dice yo, este tengo que leerlo, aunque sea ya un ensayo. Un libro entitulado Trabajos de mierda. ¿Eh? Yo, en cuanto lo vi, a ver, con, esta, con este amor que tengo yo al, al trabajo asalariado, pues podéis imaginaros que, bueno, pues, pues que me atrajo que me resultó atractivo el, el libro de los Trabajos de mierda. Eh, empezaba con una. con una, proclama, una pregunta vamos a decir así, una pregunta eh, que resultaba muy interesante eh, que decía eso de eh, ¿de alguna vez mm, tuviste la sensación de que el tu trabajo es inútil? segunda pregunta eh, ¿piensas de ¿alguna vez piensas que si dejaras de hacer tu trabajo el mundo no iba a cambiar sustancialmente? joder Yo oí eso y, y caro enganchéme, porque efectivamente ya la, la sensación que tengo. Después, bueno, seguí leyendo el libro y ya no me convenció tanto, porque eh, una de las de cosas en las que se centra, y que lo que, lo que ese libro define como trabajos de mierda, son básicamente trabajos en los que en los que no nada no faes nada literalmente no faes nada de provecho pero porque no faes nada yo alguna vez tuve algún trabajo de esos de que a lo mejor el tu único trabajo el mi único trabajo en alguna en alguna ocasión fue pulsar un botón cuando se prendió una luz sí sí estaba viendo algo te joder estaba delante una máquina una máquina que estaba hecha una cinta transportadora y entonces mi trabajo consistía en estar a la maquinina porque tenía una luz eh, que habitualmente estaba verde pero si se ponía roja yo tenía que calcar un botón para que se volviera a poner verde y, y tal porque cuando se ponía roja y que paraba la, la cadena y, y no me preguntes por qué había que darle que el botón para que la cadena volviera a andar mira tú que no habría manera de, de, de automatizarlo o de alguna movida así, ¿no? Pues, oye, no sé Bueno, la cuestión es que, eh, bueno, el autor, que yo un antropólogo, que no me acuerdo de su <risa> nombre ni siquiera, su puto desastre. Nada, pero bueno, yo creo que si, si pones libro que se llama Trabajos de mierda, poneslo en internet y seguro que sal. El que tenga internet, en todo modo, atento a las cosas, ya lo sé, pero bueno, oye, en fin. Bueno, la cuestión, eh, él hablaba de eso, pero, pero yo pienso que hay unos trabajos de mierda Que son todavía más mierderos, eh, si quieres que, que esos otros que él define, que son también aquellos trabajos en los que no se fae nada de, de provecho, ya por embargo, trabajes como un mulo. Trabajes como un mulo, bien sea ya, eh, físicamente o, o mentalmente, cognitivamente. Eh, Al corto de una película en la que, bueno, una película, bueno, un telefilm bastante chungo. ...en el que unos rapacinos castigabanlos a, a construir un muro... Eh, ...un muro de piedra... Eh, ...un castigo porque las piedras pesaban y tal... ...llevían que transportarles y tal... ...y cuando terminaban de construir el muro... ...pues daban ellos unos esmaces para que, pa que lo tiraran... Eh. ...y entonces tenían que tirarlo y tal... ...y era la única finalidad de, del muro... ...trabajaban como burros... ...pero el su trabajo no tenía ninguna finalidad... ...pues joder... Que esos trabajos existen de verdad. ¿eh? ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos de vosotros no, no, no tenéis, no conocéis un trabajo de ese tipo que, que, que, que coño, revientes y que no estás haciendo en realidad nada? ¿eh? O no estás haciendo nada de provecho. O son, son trabajos eh, totalmente. espectaculares espectaculares no es en buen sentido de oh espectacular maravilloso no no de puro espectáculo puro pura pantomima pura pura imagen ¿eh? puro postureo que son mentiras que que no tienen nada detrás trabajos yo sé muchos trabajos administrativos que son pura burocracia trabajos burocráticos que simplemente consisten en mover papeles o en rellenar formularios cosas así na, y, y Joder, pues hay que hay que hacerlos, hay que rellenarlos, hay que comprobar este impreso, y hay que y hay que hacerlo y acaba uno reventado, pero pero no hizo nada en realidad. Conocesos, ¿verdad? A qué vos suena ese tipo de ese tipo de trabajo. Yo Gordomea hay hay también muchos años. Y lo bueno de tener un programa que ya lleva que ya lleva muchos años, que ya tiene historia y puedes hacer autorreferencias. Y yo fuego la autorreferencia en este caso a una vez Hubo un tiempo también que el programa tocaba porque eh, el que venía detrás ya era eh, Domingo de Ramos. Entonces hubo una vez que, que el Dominguero de los Ramos eh, llegó primero, no sé cómo fue la historia, y, y bueno, quedó, quedó al mi al, al programa. El Dominguero de los Ramos, eh, segundo el Selectu, que también estaba por aquí, quedaron y tal, y estábamos hablando. y no sé ni de qué iba el programa ni de qué ni de qué hablamos ahí estaba también el el becario el ex becario no como oye? el becario ex protoquímico porque ya ya, ya, ya químico entonces ya es pro, ex protoquímico bueno eh, historias la cuestión ya que no sé exactamente de qué iba de qué iba el programa aquella noche pero salió un, como tantísimas veces salió el tema del trabajo Y bueno, pues ya sabéis también, porque todo y fartuco de contarlo, lo de que yo tuve un ciento de, de trabajos. Y decía yo aquella noche que llevaba mucho tiempo en, sin tener un trabajo que, que produjera nada. Y bueno, pues salió de algún comentario de, bueno, ¿y cuánto sabe que no produce? El primer mundo produce poco... Trabajo productivo, pues supongo que ye, hombre, por antonomasia un trabajo productivo. Y el de, el de un agricultor que produce alimentos, el de un fabricante de TX, de, de lo que sea, el de un operario de fábrica, de una fábrica de coches, produce coches. Eh, a ver si me entendéis. Trabajos productivos, un peón de la construcción, pues bueno, al fin y al cabo, el su trabajo produce un edificio ¿eh? o contribuye a producir un edificio. bueno. Pues yo decía, yo, yo ha mucho tiempo que no tengo ningún trabajo que produzca nada. Me decía, bueno, bueno, sí, hay muchos que no producen nada, ¿qué tal? Digo, no, pero los míos eh, sobremanera. Yo mucho tiempo que los trabajos que tengo, la única finalidad que tienen es hacer que otras personas se sientan un poco mejor. Fale vos de, fale de, de trabajos que tenía, de... Pues por ejemplo, dando un, un, unos talleres de envejecimiento activo para para pa mayores, ¿eh? ¿produce algo? De, ¿produce de algún bien? Bueno, algún bien sí, porque aquellas personas mayores estaban eh, contentas, pasábanlo bien, divertíanse, ¿eh? Haciendo, viniendo a aquel taller, pues para mí aquello ya era suficiente. ¿Producía de algo, de algo físico? No, no producía absolutamente nada físico. de la misma manera que no producía nada físico, cuando mi trabajo consistía en sacar de paseo a unos rapacinos que viven en una silla de ruedas y, y que tenían una discapacidad intelectual profunda. ¿Producía algo? ¿Producía de algún bien? ¿De algún elemento físico salía de, de mi trabajo? No, no, no. Sencillamente yo estaba en un poquillo más a gusto, especialmente porque contraviniéndoles órdenes de la enfermera que de, de la de la residencia donde ellos vivían eh, oye consensuadamente y de manera democrática decidimos entre todos los, entre todos los que nos dedicamos a hacer aquello eh, pues ellos un helado para merendar que ellos gustaba la de Dios el helao pero uf por la vida hay solo ver les caras que ponían cuando cuando ellos dábamos el helao de verdad que valía la pena dijera lo que dijera la enfermera de oye, vale, ¿qué, qué, qué, qué, qué, qué, ¿qué, qué, ¿qué mal ellos hacíamos dando ellos un, un shell out? Bueno, pero eso, la producción, y era sencillamente el, el que se sintieran un poquín mejor, ¿eh? Aquelles, aquellas personas. Eh, tuvo otros trabajos que también consistían en, en sencillamente, que, que otras personas se sintieran un poco mejor. Vale, de alguna vez fui formador... Y a lo mejor bueno pues no sé hasta qué punto las personas que recibían les, les mis clases se sentían mejor o decían joder vaya vaya truño de clases no lo sé pero bueno también allí porque querían ¿eh? no, no, obligados no también y intentaba no hacerles lo más amenaz posible es porque joder que a mí me gusta me presta y lo que me presta hacer que la gente se sienta mejor eh, Préstame los trabajos que consisten en conseguir que la gente se sienta un poquillo mejor o, o, o que sane un poco si tienen alguna cosa mal, que se apaciguen si están si están cabreados. Yo, yo eso, lo que sé hacer, ¿eh? sí, cuidado que yo tengo muy baja autoestima, eh, muy baja autoestima. Bueno, yo, yo el anedónico miserable. ¿eh? el software no como era el sistema operativo anedónico miserable no lo atiende tan baja pero el otro con el que comparto hardware vamos el otro sistema operativo tiene por los suelos Entonces, hay que decir y yo, yo, yo es gilipollas, que me más mal pero bueno ya lo que hay en fin hay que aguantarse ya lo que nos dio la, la vida y, y hay que cogerlo porque no, no, no si tuviera otro hardware Eh, pues cargábamos cada uno en un hardware y la mira, que te den marcha por ahí, pero como nada más tenemos uno, no queda otro que compartirlo pues, pues bueno, en fin eh, pues eso que decía yo que pese a tener eh, esa autoestima tan baja sí que, a ver pues, reconozco que hay cosas que se me dan bien a ver, sélo porque bueno, pues porque también me lo dicen otras personas y porque efectivamente haciendo esas cosas, pues bueno, vi que joder que se me daba bien y que sí que conseguía el mi objetivo que el mi objetivo ya era ese conseguir que las que otras personas se sintieran un poquillo mejor sí a ver pues, pues vale no, no tengo ningún problema en, en reconocerlo eh, por embargo eh, prácticamente todo lo demás está siempre mal <ríe> da mal porque yo tengo un, un serio problema y que llegue eh, solamente pongo ganas de hacerles cosas bien cuando realmente me importen, cuando realmente me interesen, cuando realmente cuido que hay un objetivo detrás que me interesa, no siempre, no necesariamente, tiene que ser es y hacer que las personas se sientan No me, yo cuando voy a la huerta y estoy arrendando los hayos, por ejemplo, coño, pues es mi objetivo no que el hayo se sienta mejor. Bueno, también porque si se siente mejor la plantina, no sé hasta qué punto, oye. adecuado el, el verbo este y sentir para pa una planta de ayu, pero bueno, oye, puede ser, en fin, vamos, que la cuestión es que si la plantina está mejor, está más a gusto, va a crecer más y va a dar un, un año más gordo y luego voy a comerlo y a prestarme la de Dios, ¿Mm? bueno, sí, pues a lo mejor sí, sí para pa que se sienta alguna cosa mejor, no, pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿eh? pero bueno tengo un objetivo que que que medre eh si ayú que que chorrezas y que tea y que te arricó vale pues entonces eso también tiene tener su objetivo yo creo en ese objetivo siento que lle pienso que lle importante y entonces oye pues venga me interesa me interesa hacer bien ese ese trabajo tengo un serio problema con el trabajo que Que tengo ahora, con la esclavitud asalariada en, en la que me veo inmerso ahora. Y es que estoy haciendo cosas que, efectivamente, respondiendo a la pregunta de que hacía ese libro, Trabajos de Mierda, de Graeber se llamaría, no, el antropólogo que lo escribió, Graeber, bueno, seguro que no, aunque se pues, ponga Graeber y se sea verdad, seguro que no se pronuncia así, pero bueno, oye. Pero respondiendo a la pregunta, eh, ¿de alguna vez sintió que el su trabajo es inútil? Eh, pues, pues en buena medida sí. No sé si el trabajo eh, completo eh, hay algunos poques tareas, muy pocas, eh, muy poques que a lo mejor sí, sí son útiles. ¿eh? Y incluso que sí que sí con ellos consigo cumplir ese objetivo de, de conseguir que la gente, que de algunas personas, se sientan un poco mejor. Pero, curiosamente, si eso no estaréis, es que el trabajo en cuestión, ¿eh? la, la entidad en la que trabajo, ¡y os da menos importancia! ¿eh? Eh, yo no tengo como objetivo oye el objetivo es conseguir que x personas se sienten se sientan un poco mejor no no no a ver yo yo yo podría tratarles personas a la vaqueta ¿eh? y si cumplía por el número necesario de por ejemplo entrevistas yo tengo que hacer entrevistas a, a personas ¿eh? supuestamente tengo que yo sobre de algunos temas, sobre todo laborales, formativos, tal y el el la manera en la que en la empresa, la entidad en cuestión mide si yo oficio o no oficio en mi trabajo da una manera satisfactoria para ellos no es que la gente salga contenta o salga bien orientado o no no no esas cosas tampoco es importante lo que ellos miden únicamente ...y el número de personas a las que atendí... ¿eh? puedo atenderles bien... ...pero porque a mí me da la gana... ¿eh? Y, ...y porque yo eso sí lo considero importante... ...y entonces intento hacerlo bien... ...pero también podría atenderles mal... ...y no pasaría absolutamente nada... Eh, ...veo muchas veces... Eh, ...entrevistas que, que ya fizo... Eh, ...se supone cuando fases una entrevista... ...pues tomas notas de cosas y tal... Veo muchas veces entrevistas que hecho de alguna persona que, que ya no está y, y da pena porque están puestos ahí los datos mínimos sencillamente para dar luego un botonín y que quede claro que la entrevista se hizo. Hay cuatro datos mínimos obligatorios, eso se si los recoye y le das pum, sí, ok, ala, ya está, ¿No? es un, y un número. Pero, pero no sé, o sea, ni tan siquiera se, se recollen allí algunos datos más que puedan servir para en un futuro... Poder seguir ayudando, echando yo un hábito a esa persona. No, no, no, ni siquiera. Pero, ¿y qué? ¿Eh? El facial, el número necesario ¿eh? de entrevistas. Otra de las cosas que tengo que hacer y organizar cursos de formación. Lo importante es organizar una formación que efectivamente... sella la adecuada y vaya a tener una buena salida y vaya a formar a gente pa que luego sea a vez. no hombre si que sí yo como lo otro yo secundario a ver si que sí pero lo realmente importante eh lo realmente importante ye oye que el número de alumnos de al año sea el el adecuado si te dicen tantos tantos Y, y y el curso bueno pues el, el curso tiene que ser un curso que que consuma esta cantidad de perres que tenemos que que que tenemos que pagar bueno, bueno mira eh, yo me lloro este que es el más barato no no puede sobrar no puede faltar pero tampoco puede sobrar <risa> y es ridículo ¿eh? y es ridículo no, no hay todo no sé sociedad del espectáculo un puto espectáculo y un trabajo A ver, sí, esas peque y un trabajo terrible. Tiene esos pequeñísimos ¿eh? aspectos que, que, que, joder, son prestosos. Pero claro, esos aspectos son, son el mínimo, son la parte residual, son la parte marginal, son la parte más que, que nadie, nadie te va a valorar. No bueno, siendo las propias personas que, ¿eh? que vienen por allí y que dice joder, gracias y tal. A mí la verdad... Vale, sí, voy a decir la puta verdad. A mí que una persona me dé a las y que vea que está, joder, sinceramente agradecido y que piensa que hiciste algo bueno por ella, ¿m? pues a mí, hostia, pues hielo que me llena. A mí, hielo que me llena. ¡Nada más! A ver, todas las demás cosas me importa un pito. La verdad, sí, me importa un pito. Pero eso, joder, pues me presta. ¿eh? Y como me presta, me esfuerzo por hacerlo bien, lo mejor que pueda. Eh, ¿Qué hielo que pasa? Eso, y la parte nimia, mínima, lo que hay que hacer para que, pa que te contentos contigo como buen trabajador y buen profesional, y un montón de cosas totalmente inútiles, totalmente inútiles, son pura burocracia. Eh, pss, mira, una, una, una cosa que, que tiene obsesionado a todo el mundo es eh, la gestión de la calidad, ¿eh? el que todo refleje la calidad. No, la calidad ya es un término. que ya no se refiere al concepto ese de, de, yo que sé, pues calidad, joder, una cosa con calidad y una cosa buena, ¿eh? una cosa bien fecha, ¿eh? yo estudié estudié calidad en su momento, y, y joder, pues, si bien me, ya me parecía todo un poco pantomima, porque ya conocía el, el, el, el concepto de la calidad empresarial, y, y era todo una bueno, un engaño, pero bueno, sí que me gustó los, les bases, oye, pues hacer todas las cosas tener clases cómo se, cómo hay que hacer todas las cosas tenerlo todo por escrito eh, garantizar que todo el mundo pueda saber cómo hay que hacer las cosas eh, registrarles bien para tener claro eh, oye, lo que se hizo, cuándo, cómo todo eso está bien ¿eh? todo eso, joder, pues claro que está bien tiene relación incluso de alguna vez que, que falé de, de la ciencia del método científico que el método científico básicamente ¿eh? no solo pero básicamente un aspecto básico y es la replicabilidad y para que pueda cumplirse la replicabilidad una cosa fundamental es recoger y describir exactamente cómo tú hiciste el, el experimento hasta hasta la cosa más ridícula hasta la marca de, de, de la botella de agua que es... sí eso también ¿Mm? si tenía de algún tipo de, de implicación Tú a lo mejor piensas que no. Bueno, pues igual sí. ¿Mm? Igual si yo un experimento con Rates y yo da vez pienso de la marca tal y tú no piensas que tuviera nada que ver el pienso, pero hay otro que a lo mejor y os da pienso de, de otra marca y el resultado es diferente. Bueno, pues a lo mejor tiene que ver. Bueno, pues eh, la calidad, la gestión de la calidad, no deja se de ser una, una cosa así, ¿no? supuestamente. supuestamente, lo que ya es mentira. Luego se convierte todo en mero mercantilismo. Merc sí, es mercancía. Porque miráis, resulta que ahora, ¿eh? bueno, ahora ya hay mucho tiempo, eh, el fecho de tener un sello de calidad, eh, un ISO, un FQM, de esos, la puta su madre, ¿eh? Eh, el fecho de tenerlo. Y que sea un auditor externo, eh, acreditado y tal, y que te lo, te lo dea, pues joder, eso oye, eso un valor añadido a la hora de contratar. ¿eh? Hay incluso o, o, organismos públicos o privados que subcontraten, ¿eh? subcontraten y eh, a lo mejor cuando subcontraten falo por un concurso, un concurso público. ...un concurso público en el que ponen las condiciones y las puntuaciones... ...y, bueno, pues en prácticamente todos una, una puntuación importante... ...y el hecho de que eh, la empresa eh, que concursante tenga eh, acreditada la calidad... ¿eh? ...tenga el sello de calidad... ...¿qué es lo que pasa con eso? ...entonces, bueno, pues que al final quito una patomima... Eh, eh, ...no se acredita que, que efectivamente los procedimientos... los procesos ahí se faigan con esa calidad, con esos documentos con esos registros, que te, que te da todo claro tal, que te da todo fácil para las personas que trabajan ahí, porque el, el fecho de tener, oye pues claras las cosas, los pasos y tal las personas que faen esto, las que faen lo otro, a quién hay que avisar en caso de esto joder, pues eso facilita las cosas nada, pero eso no es importante, lo importante no es hacer ¿eh? las cosas lo importante es tener un papel que diga que se faen sí, eso es lo realmente importante que no se faen pero luego se arreglan los papeles para que paz que, que se hicieron vale, eso ya es suficiente eso ya es suficiente y los sistemas de gestión de calidad que yo tuve que sufrir en alguna empresa y que estoy sufriendo vamos de una manera mini brutal en esta que estoy ahora pues eh, básense precisamente en eso en que quede todo que parezca que está todo bien ¿qué parece? O sea, ya ni siquiera nadie se preocupa de decirte, esto hay que hacerlo asina. no, ya, esto tiene que haber un papel que diga que se hizo así, na, ¿eh? tiene que haber un rastro, tiene que haber un... Y puede ser mentira, pero no importa, no importa, o sea, ya llegamos al punto, ¿eh? Eh, bueno, ya llegamos al punto de, mucho, de muchas cosas, pero, pero en esta yo brutal, como lo que parece, va más de lo que lle, ¿eh? Una no importa el ser, importa el parecer, nada más. El ser y el lo de menos. Pero el parecer es importante. La puta sociedad del espectáculo, joder. Total, totalmente. Está en muchos sitios, pero, pero en, esto, en esto más todavía. ¿Mm? La segunda pregunta. Eh, ¿Piensa que el mundo cambiaría eh, esencialmente si, si dejara de existir ese trabajo? Pues. Pues la verdad, que desgraciadamente no. Uno podría decir que sí, sí, hombre, sí, porque todas esas personas y tal quedarían huérfanas. No, es mentira. Si sí, no hacemos nada por nadie, es mentira. Eh, lo importante, una vez más, no es hacer nada por las personas. Y es que parece que lo <ríe> pasa Oye, orientamos a 300 personas. Mira, tantos, 300 entrevistas firmadas. Sí, pero es mentira. <ríe> de esas 300 personas simplemente vinieron, firmaron y marcharon y ya está ya está listo, no nos orientamos a nadie no nos ayudamos bueno, nadie, no. a quienes buenamente los que estamos allí tenemos conciencia y, y, queremos, y queremos echar un hábito y queremos ayudar pero, pero no y necesario no y necesario en absoluto podríamos perfectamente no hacerlo y no pasaría nada Podríamos perfectamente llegar al punto ¿eh? de inventárnoslo y tampoco pasaría nada. <risa> Podría llegar el momento en que simplemente diciéramos a la gente ¡Hala, ven! Según entraren por la puerta, ahora firma aquí! A la marcha! <risa> ¡Y ya está! Y podríamos inventar perfectamente todo el resto de, de cosas y, y no pasaría absolutamente nada. ¡Absolutamente nada! <risa> lo importante es simplemente ya que hubiéramos gastado el dinero de las subvenciones ni más por supuesto porque no lo tendríamos ni menos porque entonces daríamos menos para el año siguiente porque si hay otra cosa graciosa cada año se inventen literalmente inventen proyectos nuevos proyectos totalmente vacíos que son todo mentira lo bueno te los venden con una forma guapísima porque vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y no sé qué, y bueno, pues sí, claro, pues se hacen falta perres, y bueno, pues se piden perres, y, y subvenciones, historias, para hacer pero luego yo mentira, porque luego lo que importa y es sencillamente tener los números, no que se hicieran realmente esas cosas, sino sencillamente tener los números que digan que, que, que sí se hicieron, ¿eh?, y cada año entonces se piden se presentan más proyectos y y se piden más perres y entonces hay que hacer más cosas y hay que dejar más registros y hay que rellenar más papeles y ya hay que rellenar formularios ya que y no te y no estás haciendo absolutamente nada no estás haciendo nada ay y es triste eh pero bueno y es triste pero pero yo lo que hay Sí, es lo que hay. Exactamente lo que hay. A la venga, vamos a sentir un cantarín para relaxar un poco. ¿Será relaxante este cantar? No sé. relaxante relaxante no llenaera pero este fondo sí estoy fondo para que para que posemos un poco ñin después de del despotrique que de antes un despotrique es necesario a ver este programa allí entre otras cosas para eso y este programa quiero para eso y Otras veces digo eso de, yo básicamente feo este programa para hablar de cosas y entenderles yo mismo Bueno, también lo feo para despotricar ¿eh? Para despotricar y para sacar mmm, todo lo que llevo dentro Que para eso este programa mío ¿eh? y feo lo yo Que son cosas que en realidad lleva dentro el otro, el otro sistema operativo ¿eh? Pero bueno, oye, dentro lo que cabe, como compartimos hardware, también compartimos archivos yo lo que pasa eh, eh, tú tienes un, un, un ordenador un ordenador vamos a suponer que el hardware es un ordenador de sobremesa y tienes un arranque dual y tienes Windows y tienes Linux tienes todos los sistemas operativos y puedes arrancar en uno o arrancar en el otro ¿eh? pero eh, en los dos casos los archivos son los mismos están ahí bueno pues yo lo que un poquillo lo que pasa aquí y es la metáfora más guapa eh, que puede que puede explicar un poquillo en esta doble personalidad, vamos a llamarlo así ¿no? vamos a llamarlo así, nada ¿no? pero bueno, yo eh, seguro que el seguro que, eh, que, que seguro que el otro sistema operativo no se pondría así, no, pero yo sí, joder con la mar soy una persona muy tranquila, eh Sí, aquí donde me veis soy muy tranquilo. Póngame, a veces, póngame aquí farruco y tal. No, pero llena de apariencia. Yo en realidad soy muy tranquilo. Y entonces, una de las cosas que, que, que me fue mucha gracia de este trabajo es tener que, que enfrentarse. ¿eh? y Tener que enfrentarse a otras personas porque, a ver, al fin y al cabo las relaciones económicas son siempre un enfrentamiento. Y esto, al final, es una cuestión meramente de perres. De perres y... Y yo, ¿qué paso, tío? no Yo no me enfrento. Paso, hombre, paso. Paso ganso. Paso ganso. No, no me interesa lo más mínimo el, el enfrentamiento. No me enfrento con nadie. A mí que no me pida. ¿Eh? Pues pone las cosas. Clas? No, hombre, no. Cada uno puede hacer lo que idea la real gana. ¿Eh? ¿Qué voy a ser yo para decir lo que tiene que hacer lo que no? A mí puede parecer me lloro peor o mejor otra cosa. Pero yo no sé quién va a decidir. esos no tres personas les que... las que tienen que, que tomar las decisiones sobre la su so propia vida. Otro día falé con uno. Y decía, bueno, mire, cada cual lle... Porque decía, bueno, yo prefiero esto, no sé qué, tal... Falei. Digo, bueno, pues oye, cada cual lle libre... Pa, ...pa decidir lo que quieres hacer con la su so vida. Y, y quedó así, y me joder, pues... ...tenías que contar y luego unos cuantos que yo me sé. Digo, bueno, pues no tengo problema en contarle a nadie. Otra cosa lle que ellos me fallando algún caso. Y mira, y hay otra cosa que en ese libro no sale. Ya os digo que el título gustó mucho, muchas de las cosas que dice también, pero bueno, lo que más me rechina es esa parte en la que en la que se refiere a los, lo que él llama los trabajos de mierda, los define como así, como trabajos eh, improductivos. <risa> el mío es improductivo. Trabajos que, si se dejaran de hacer, el mundo tampoco cambiaría tanto. No, realmente no cambiaría tanto. Yo podría añadir: si lo que fue tú empezar a hacer una máquina, eh, ¿cambiarán las cosas? Muy poco, la verdad, muy poco. Seguramente sería más eficiente. Seguramente para para los resultados de... ¿eh? que requiera mi entidad, para el sistema de calidad, seguro que lo hacía mejor una máquina. Que, ...que yo... Sí, ...yo tengo lo más claro que el agua... ...pero bueno, lo dicho, yo también... ...a ver, pensaba que... Y, bueno, ...esa parte de su estome... ...que deba referirse a los... trabajos de mierda... ...también como aquellos que generen... ...sufrimiento... ...no los que no haces nada... ...y bueno, sí, sufrimiento porque no haces nada... ...porque te aburres... ...porque te pasas el, el puto día... ...xugando a... ...al buscaminas, qué sé yo... ¿eh? Pero, pero yo pensaba que iba a referirse también a aquellos trabajos inútiles pero que se generen sufrimiento. Eh, yo, yo eso sí que yo una cosa que, que, no, que no la puedo entender. Acuérdame, mira, eh, yo trabajé en un sitio en el que en bueno, el despacho que, que yo estaba eh, estaba también una, una administrativa, una auxiliar administrativa. Nunca tuve mucho trato con, con ella, la verdad. Yo era una persona así muy abierta al, al trato y, bueno, pues tampoco, tampoco tenemos mucho, pero había una cosa que me llamaba la atención, y que ya era que casi todos los días, casi todos, lloraba. En algún momento de la jornada lloraba. Después de, bueno, pues de, de aparecer Pereyi, el que era el, el, el gerente. ...que ya era un puto psicópata de mierda... ...un psicópata que lo que pasa que... ...bueno, pues a lo mejor como... ...como muchos psicópatas... ...como muchas personas que se creen con poder para... ...para amedrentar a los demás... Eh, ...el problema ya que si no lo conseguían... ...si veían que no tenían el poder... ven eh, enseguida... ...conmigo intentólo, por supuesto... ...pero que yo lo que pasa... Que, ...que... ...en qué me podía amenazar... ...te vas a la puta calle... Y, y yo cuando alguna vez me decía eso, decía, ¡me lo prometes! Y quedaba así como, hostia, pilladísimo. <ríe> y era la puta verdad, yo, encantado, que me eches, joder. Yo estaba buscando una excusa para marchar, pues oye, he eh, hecho encantado. <ríe> no, no, al final no me echaba, todo lo contrario. precisamente como veía como que yo no me amedrentaba, pues entonces, ¿eh? otro día... Oye, hoy hay que quedarse. Que hay una reunión a las nueve. digo, ah, que yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo salgo a las ocho. ¿Por qué? Hay que quedarse hasta las nueve. Eh, no yo no. Pero, pero ¿cómo que no? Digo, bueno, pues, porque pues salgo a las ocho. Además, bueno, yo de aquella tenía una excusa, eh, que, que yo ni siquiera estaba a jornada completa. Mejor, ¿eh? Porque yo soy de los que, que más, tra, cuanto menos cuanto menos trabaje mejor. ¿Eh? lo básico para tener las necesidades básicas cubiertas y ala, ya está suficiente. Bueno, pues entonces tenía una excusa coño porque decía yo, oye, a ver partiendo de que yo estoy a jornada parcial, lo que no me puedes decir, es que, eh, para arriba tengo que, de, que, que dar más horas, coño, pues contrátame por las horas más bueno, el hombre el hombre filmaba ¿qué es lo que pasaba con esta otra rapacina? Rapacina, bueno, pues sería mayor que yo pero bueno, eh, ...pues que ella estaba allí por... ...por, otra, por otras necesidades... A, ...a saber las necesidades que, que tendría... ...pero bueno, entonces claro... Eh, ...sí que tenía miedo este... ¿sí? ...sí que quería conservar... ...conservar el, la sosclevitúa... ...asalariada... Y, ...y prácticamente todos los días lloraba... ...porque... ...aquel paisano... ...aquel gerente, era... ...una persona muy desagradable... ...por cierto... Una persona muy desagradable y que podía ponerse muy, muy extremadamente faltosa. Tenía la característica esta que tienen todos los psicópatas de versión encantadora, versión aterradora, según y diera. Y bueno, pues cuando venía a ver la rapacina esta en versión aterradora, pues... pues efectivamente la aterraba la amenazaba con echarla la hacía de menos bueno este tipo de cosas que fuese mucho en los trabajos <risa> no son extraordinarios y no porque él fuera un psicópata <risa> no no fuese fuese mucho entonces yo una vez ya no conté más y ella dice sí. pero pero por qué sigues aquí lárgate déjalo y me decía ya pero ya que José el trabajo está tan mal puto mantra del trabajo está tan mal joder Si dejáramos de, de tragar, el trabajo no estaría tan mal, porque los trabajadores somos bastantes más. Y si dejáramos de tragar, eh, y los que necesiten justificar, porque al final la mayoría de los trabajos son, son como el que yo tengo, son para justificar, no son para hacer nada de provecho. Eh, y, de, y de fecha, eh, por lo que yo sé, la mayoría de los que... Eh, ...de los que sí que se fan cosas de provecho... ...el ambiente allí es mejor... ...pero bueno, nada no, a ver, esto te inventado... No, ...no lo sé en realidad... ...bueno, la cuestión ya de que decía... ...con el puto mantra que él... ...pues ella tenía miedo y no marchaba... ...porque tenía miedo... ...y aguantaba y lloraba... ...joder, mira y en el trabajo que estoy ahora... Eh, ...yo no sé, desde que yo trabajo ahí... ...porque encima llevo la de Dios tiempo... el más miserable soy yo, porque yo de, debería haber marchado ya, con todo esto que pienso ¿no? ¿sí? ¿qué problema tengo? ¿por qué no puedo marchar? ¿que oye que dependo económicamente o hay alguien que dependa de mí o... no eso es lo más triste, que no que en realidad, pues pues tampoco habré ningún problema para decir oye mira, nada, hasta aquí llegamos y tal eh, fue bello mientras duró pero, pero oye, marcho, acabó no, ¿eh? no pasa nada, no pasa nada oye... No, pues, pero no lo fallo No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué porque, bueno, en ese trabajo que llevo, os digo, no es sé el tiempo que llevo, pero... Pff, ¿Cuántas personas pasarían? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Diez personas, a lo mejor, desde, desde que desde que yo estoy ahí. Y es normal, y es normal que de diez personas que pasaron por ahí, yo haya visto les yarimes... ¿Eh? de por lo menos la mitad para vos a normal eh, no debería no debería ser así no debería ser así no puedes ir a un sitio eh? no puedes ir a un sitio en el que te das un tercio de la tu vida y, y sufrir joder pues no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza no me estoy exagerando viles yarimes de por lo menos la mitad de las personas con las que coincide ahí no lleno normal De verdad que no es normal. Vi a personas reventáis destrozáis. ¿eh? De alguno tuvo que marchar ahí allí y no una. ¿eh? No, no. Por lo menos un par de ellos tuvieron que marchar. destrozáis. ¿eh? Físicamente, anímicamente, pero destrozáis. No es normal. De verdad, no es normal un pozo de, de sufrimiento de esa manera. No es normal tener que... que Que ir allí a sufrir, a estresarse, a. ¿eh? para hacer una cosa que encima allí. ¡Ye, ye, ye, ye palla! ¡Ye mentira! La mayoría de las cosas que se van allí son, son solamente eh, registros, son solamente semeyes. No son verdad. No son verdad, pero generan sufrimiento. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te despotricando hoy? ...estoy platicando porque... ...a ver, no puedo más... ...no sé... ...que puedo tener la, la esperanza... ...si no fuera que este programa no lo siente ni Dios... ...podría tener la esperanza de que lo mejor... ...lo sintiera de alguna persona... ...que mande mucho en la entidad esa... ...y mañana mismo a la puta calle... ...y diría gracias... ...gracias... ...de verdad... ...porque así no, no tengo que tomar yo la decisión... ...claro... Y la putada, ¿eh? yo siempre digo eso, de, ah, yo soy eh yo sigo lo del Buguey, ¿eh? la no acción, las cosas, dejar que fluya, nah, no desea de ser una excusa para pa no tomar las decisiones. ¿eh? Sí, en fin, ala. Oye, ¿qué, qué pues, apetez vos eh, sentir otra? Oye, ¿por qué coño esto no me lo abre ahora el, el VLC? Perdona, ya ves. Yo quiero que me lo que me lo reproduzca el VLC, joder. Cago en la ley. Eh, ángel, técnico, coño. ¿Qué hiciste aquí? Que, que no me lo reproduce el, el VLC, estas cosas. Eh, mierda. Bueno, anda, no pasa nada, que me lo reproduzca esto otro que, que no sé ni lo que ye. Pero bueno, supongo que me lo reproducirá igual el, el cantarín. El cantarín este que me interesa. Ah, sí, pero qué qué que, que, que de ahí otra vez, ¿no? como y la historia, bah, vaya movida más extraña. No, pues no me fue ni puta gracia, joder, a mí que me, yo quiero que me lo abra el el, el VLC como toda como toda la puta vida, joder. Mierda, hostia. Cacona. Gente, eh, acabóse por hoy lo que se daba. Hoy, esta noche, tengo que pediros una cosa: una ye, como todas las noches, todas las que no vos collan. Haced un favor, joder, que no vos collan. Y otra ye, que por favor, si vos collen revolvéis vos, escapais vos, escapáis. Vale, venga, besos, ayudín.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 Pero nunca de gallumbos Todos a una pisándote la chepa trinca, malversa Que siga el paso doble y la cuerda flamenca Y con ellos, ¡viva las caenas! Rompe ya tu silencio Dale duro lo que te dio primero Únete a la disidencia, piensa Y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan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 Que no, que que no te Que no, que no, que no, te Que no, que no, que no, te